Buenos días. ¿Cómo andas ¿Bien? Acá estamos, sí. Bueno. Blanca, eh, bueno, ha pasado, bueno, está pasando la pandemia. Eh, ustedes tienen un histórico reclamo que son jubilados y jubiladas del recálculo que se los denomina eh, esos que quedaron en desventaja con el resto que se jubiló antes del 96 y después del 2010 o sea los jubilados que se jubilaron entre trabajadores en realidad que se jubilaron entre el 96 y el 2010 fueron perjudicados por una ley de emergencia eh, en las últimas horas se conoció un fallo del superior tribunal de justicia que recla eh, que rechazó el reclamo eh, que impulsaron en esta ecuación dos eh, jubilados una jubilada y un jubilado bueno eh, Blanca, eh, no sé si lo viste al fallo, eh, ¿tenés conocimiento? ¿Te sorprende, no, no te sorprende? No lo vi, no me sorprende porque ya ha habido fallos previos mm. en el mismo sentido, ya sabemos qué opina la justicia provincial y, y vuelvo a repetir lo que lo que siempre he dicho, no la justicia provincial no contextualizó en eh, la, la la circunstancia que en que se dio esa ley eh, una ley de emergencia que nos quitó eh, que conculcó derechos de activos y pasivos y que eh, eh, terminada la emergencia declarada eh, debió eh, eh, repararse el, el ajuste producido el daño producido a eh, ese sector. Mm. Eh, mire, el 31 de mayo de este año se cumplieron 10 años del momento en que tuvimos estuvimos más cerca de eh, dar respuesta junto con el poder político, que en ese momento era la, la Cámara de eh, Diputados, mm. Eh, a la solución de este tema. Y, y después, eh, lamentablemente, y, y digo, eh, esa, cito esa resolución del 31 de mayo porque hubieron otras, pero en esa resolución del 31 de mayo se decía que no debía haber eh, jubilados eh, diferentes mm -hmm. en la provincia. Eh, que había que restituir la igualdad entre eh los jubilados en cuanto a la a la forma de calcular el haber jubilatorio la movilidad etcétera bueno esa resolución que después no tuvo más eco es decir no se convirtió en ley el poder ejecutivo de ese momento que era eh, Jorge no Eh, se opuso tenazmente a que, a que se solucionara el tema, y bueno, estamos eh, a 10 años de ese momento y a 12 años del inicio del reclamo. Eh, ha pasado mucho tiempo, era un grupo acotado urgente, gente, eh, 3.000 eh, personas, 3.000 jubilados, 2.000 de ellos civiles, Cuando digo civiles, todos sabemos que son todos los que no son docentes, todos trabajadores de la Administración Pública Provincial, mm. que no son docentes ni son policías. Claro. Entonces, todo el resto de la Administración Pública Provincial son civiles. Dos mil civiles y mil docentes, grupo acotado, que eh, tuvo estas eh, estas consecuencias este, funestas, ¿no? Claro. Eh... Porque... No es lo mismo, y esto hay que entenderlo eh, este en nuestra prédica, no no es lo mismo eh, determinar de un haber jubilatorio con promediando 20 años, 24 llegaron, sí. de servicios que 10 años como es ahora o eh, jubilarse en función del último cargo que uno ha desempeñado. No es lo mismo. Hay mucha diferencia de dinero. Y pensando que sobre esa base, sobre ese haber determinado, se anclan eh, luego la, la movilidad, porque vivimos moviendo el haber jubilatorio en función de, de la situación eh, inflacionaria, ¿cierto? De la situación que vive claro, el país. Claro, sí, sí. sí. Entonces, la, la, pérdida fue el, el... la pérdida fue en el arranque, eh, donde se la calculó el haber inicial, ahí se los perjudicó, ¿eh? Sí. fundamentalmente sí. en el arranque sí. Sí, sí, fundamentalmente sí. en el arranque sí, sí, sí. Eh, entonces este eh, él mire para dar otro de, otro elemento en los países donde no hay inflación el tema de la movilidad que es un tema que dice, eh, me acuerdo que Jorge decía, acá lo importante es que movemos el haber jubilatorio, claro, eh, eh, claro en función de, la de de lo que sucede, no claro. de la inflación, que sí. ha sido tremenda. Eh, eh, pero ah, en, oh, en países más estables, eh, eh, lo que la gente busca y mira y, y, y controla es que en la determinación inicial del haber jubilatorio sea la mejor la más la, sea la correcta la mm. este la, la adecuada la que la justa no sí este ¿por qué? después se mueve poco el el haber jubilatorio mm. eh, no hay inflación este eh, o hay mínima inflación eh, bueno este acá eh, las dos cosas hay que controlar las dos cosas ¿No? de que haya una determinación eh, correcta eh, del haber jubilatorio adecuada y eh, luego eh, eh, la movilidad claro es eh, así uh -huh. blanca eh, bueno por los fallos que ha emitido el superior tribunal de justicia parece que la solución judicial no va a venir eh, y la política no. siguen con esperanza o, o medio que han bueno, a los brazos a ver a ver a ver acá qué nos deja Hay que decir las cosas como son sí la pandemia también nos atravesó a, a, sí. a, esta, a esta lucha no mm. y y y en forma mm. y en forma eh, ahora en eh escucho hay hay hay como eh, una movilidad eh en que, movilización movilización en la gente, una mayor movilización a la gente y he escuchado eh, pedidos eh, nuevamente de gente que quiere retomar el tema Bien. Eh, bueno este eh, sí, desde lo desde lo político desde la acción política gremial y, y de Bien. las asociaciones eh, de jubilados eh, podría suceder y En el orden judicial ya sabemos qué opinan, ¿no? Sí, sí, sí, sí ya han emitido. Pero, pero este, bueno, es, es, es complicado. Es complicado con eh, tratar a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, con el mismo ministro que firmó aquella ley de emergencia previsional, ¿no? Claro. Es bueno. el mismo. Sí, sí, sí, sí tal cual. Eh, fue en el año 96, durante el menemismo. 96. Acá... 95, sí, 95, 96 y era era el mismo ministro que hoy de, de economía que hoy tenemos están eh, este eh, es obra de él, eh, o, o de, de un equipo que también él eh, este participó no esa ley de emergencia previsional claro entonces eh, hay muchos escollos muchos escollos y el principal escollo a ver El principal escollo es que la el primer grupo que se jubiló, 95 2000, tomemos, mm. hace 30 años claro. que está jubilado. Sí. Casi 30 años. Mm. ¿Cuántos quedan? Claro, sí, eh, eh, la, es, la es edad es un grupo acotado. Sí. Es un grupo acotado, cada vez va a ser más difícil. Mm. Porque eh, ya es fácil de entender. Sí, Los sí, vale. que se jubilaron, Hoy hoy no me no una quiero, cuestión una cuestión, claro, eh, eh, una cuestión biológica una cuestión biológica de Blanca eh, duele, es así duele. sí más vale una... sí. Sí, sí. sí sí es claro. una lucha que que ha dolido mucho que duele mm. y, y no ha habido ninguna reparación ningún ninguna satisfacción más que esta que cite eh, aquella resolución eh que que instaba al poder ejecutivo a solucionar el tema. Sí. Pero bueno, la justicia tampoco enmarca, eh. No. No, no no no no le no insta, nosotros esperábamos si iban a fallar en contra, esperábamos que por lo menos hubiera una insta, una este instigación al poder, una recomendación para que el poder ejecutivo eh, diera solución política a este tema. Pero no, no, porque hemos leído otros fallos de de de, de Cortes mm. eh que así lo hacen, ¿no? Pero esto esta gente de la Pampa no no se atiene a que no era la ley eh, vigente que nosotros digamos, que a nosotros se nos jubiló de acuerdo con la ley que regía en ese momento. Claro, sí, ese y que la ley esa de... y, y que la ley esa es constitucional, que fue aprobada por la legislatura, que ese es una cuestión es el... política la... y que Sí, sí, sí pero sí, de así. la emergencia, ah. de esa emergencia ah. es mejor no hablar. Claro. <risa> eh, sí, tal cual, es, eso es lo que dicen y deja de trascender eh, los es, fallos eh de... Es tremendo, sí. es tremendo el ese ah. tema. Este el no Eh, el no mirar, el no ver el no ver que hay que reparar Blanca eh, muchísimas gracias por estos minutos no, con gracias, Radio a, ustedes. Eh, eh, gracias te, a ustedes que tenga un buen día gracias, adiós Bien. igualmente